11 y cuarto de la mañana, momento ideal para el, el momento canábico, vamos a decir, de este viernes. Así que saludamos a, a Yelén Vitale. Buen día. ¿Cómo andas, Ayelén? Buen día, Juan y equipo. ¿Cómo les va? Muy bien. Acá estamos. Este, deseosos de escucharte. Una mañana re gris. Yo les pido por sí. la ventana acá. Sí, sí. Está fresquito. ¿Qué está? Hay viento. Bueno, bueno. no nos Es otoño. Estamos adentro. Es otoño. Sí. Es la pampa. Sí, así sí, que sí. le damos a la cultura canábica, columna canábica. Dale vos. Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los preparados medicinales, pero uh -huh. antes de comenzar a diferenciar entre tinturas, cremas y aceites, vamos a recordar que la única forma de acceder a un preparado medicinal es mediante el autocultivo. Como la marihuana no está regulada en nuestro país, es la única forma de, de acceder, es haciendo la planta. Así que bueno, vamos a diferenciar un poco esto de las tinturas, de los aceites y de las cremas... Que yo lo escucho cinco veces por día. La gente piensa, la, la sociedad piensa que el aceite de cannabis es uno solo y que sirve para tratar todas las Todo. enfermedades que, que existen, digamos, prácticamente. Sí, sí. Así que esto no es así. Eh, prácticamente hay una cepa del cannabis para cada enfermedad. No es lo mismo tratar una fibromialgia que un cáncer o que una migraña o una epilepsia, por ejemplo, las plantas, las plantas no son las mismas, la concentración de THC, CBD, CBG, estos que acabo de nombrar son cannabinoides, más la concentración de terpenos específicos de cada variedad, le dan un combo en particular a un aceite que se utiliza para tratar diferentes patologías. Hay varias formas de hacer el aceite, una es macerando las flores en aceites, pasándolas por calor... Otra es eh, extrayendo los canabinoides a través de un alcohol en particular, luego eso se evapora y se extrae con una jeringa, que es el método que usa Mamacultiva, Cultiva, uh -huh. que este método sirve para tratar epilepsias o autismo, pero no sirve para tratar el resto de las patologías. ¿Por qué? Porque los canabinoides, en este caso, en el método que usa Mamacultiva, Cultiva, no, este, al no pasar por calor, eh, los cannabinoides se encontrarían crudos, por decirlo de alguna manera. Bien. Y este, estos tipos de cannabinoides sirven para tratar, como bien dije, epilepsia, autismo. Ajá. Y el resto, digamos, las otras maneras de hacer el aceite sirven para tratar otras patologías. Bien. La tintura de cannabis se hace a base de alcohol. No cualquier alcohol tiene que ser un alcohol triestilado, de uso alimenticio. No eh, podés... eh, eh, esclareceme, ¿la tintura de cannabis a qué te estás refiriendo exactamente? Eh, ¿Tintura para qué? Para... Tintura es, eh, es un proceso sí. en el cual se mezcla la flor con un determinado alcohol, no con cualquiera, sí. se extraen los canabinoides y se puede hacer uso como del aceite. En Ajá. mi caso en particular yo no tolero la tintura de cannabis, me hace mal al estómago, debe ser porque tiene alcohol. ¿Se, se ingiere eso o, eh, o, es, o es por la piel también? ¿Cómo se, cómo se emplea? Y podés eh, frotártelo, claro. pero si tenés una sí. herida, obviamente te va a arder. Ajá. Y también se puede tomar como se toma el aceite. Bien. Pero te vuelvo a repetir, no puede ser cualquier alcohol, tiene que ser un alcohol de uso alimenticio, Ajá. porque el resto son tóxicos, digamos, claro, no sí, cualquier sí. alcohol. Y te digo, en mi caso particular, no puedo tomar tintura porque me cae mal. Está, bien, está me, bien. Digamos, me cae mal al estómago. Así sí, que... sí, es una de las posibles contraindicaciones, digamos. Exacto, y sobre todo por ahí... Si es para tratar alguna enfermedad que no esté asociada al sistema digestivo, te puede hacer bien la tintura, digamos, no te cae mal. Pero ahora, una persona con un cáncer de estómago, hígado, intestino, o esófago, o, o algo que esté involucrado en el sistema respiratorio digestivo, sí. la tintura le suele caer mal, porque tiene alcohol. Y el alcohol es tóxico, digamos. Muy bien, bien. Este, y bueno, después están las cremas de cannabis, por ejemplo, que se usan para tratar artritis, artrosis, alguna contractura, y las cremas también se pueden hacer a base de tintura, es decir, podés hacer la tintura, después lo mezclas con crema neutra, o si no hay otra forma de hacerlo, que es con, con cera de abeja, y bueno, esa forma no la sé, solamente la he leído, eh, pero también funciona muy bien. Pero quería, digamos, diferenciar eso. Claro, esto. Son, son distintos preparados y, y además distintos efectos. Exactamente. Y distintas necesidades, en realidad, antes que Exactamente. eso. Exactamente. ¿eh? El aceite de cannabis no es uno solo, sino que es uno por enfermedad, te diría. En, en el caso de, de... en lo cotidiano, ¿con qué te encontrás que las personas acceden más o precisan más y a veces no pueden acceder? Bueno, con lo que nos encontramos siempre es con este, la venta de aceite de cannabis, digamos la flor macerada en aceite de oliva, también eso, no cualquier aceite, no se puede mezclar con aceite de girasol, porque el aceite de girasol, el girasol le pasó muy lejos, no solamente el girasol, tiene un montón de otras sustancias. Eh, con lo que nos encontramos es con eso, con productos del mercado negro que uh -huh. no se sabe qué contiene adentro. Muchas veces contiene solamente aceite de oliva, esto no uh, lo digo yo, ajá. sino lo digo personas que han mandado a analizar aceites a diferentes universidades del país, como puede ser La Plata, Buenos Aires, Rosario o, o La Barría y Bahía Blanca que se han encontrado cuando hacen los análisis de terpenos y de concentración de THC, de CBD, se han encontrado con que no tienen absolutamente nada y es solamente aceite de oliva enfrascado. Una truchada, digamos. Así. Exacto, y eso te lo cobran de 1.500 para arriba uh -huh. y no te sirve absolutamente de nada. Y claro, como vos decías al principio, la única manera segura y real de... de... Utilizar esto es con el autocultivo, hasta este momento, hasta que el Estado se ponga las pilas en algún momento exacto. y encara el tema como corresponde, como se ha hecho en Uruguay, por ejemplo, es así, a ver, esclarecenos también sobre ese punto, más allá de la cuestión de que en Uruguay se habilitó eh, la marihuana para otros, otro tipo de consumo también. Claro, el Estado exacto. ahí tiene un rol en la cuestión medicinal, ¿verdad?, Sí, sí, y no es tan así, ah, digamos. En uh -huh. su principio, cuando Uruguay regula la marihuana, lo hace a través de tres vías de acceso, una de las tres, no las tres. Vos podés anotarte en un registro como cultivador o cultivadora, podés anotarte en un club de cultivo y el club de cultivo pasa una membresía por mes y te da la cantidad de flores necesarias o si no, podés acceder a la marihuana a través de la compra en farmacias y esa marihuana está regulada por el Estado. Es decir, el Estado, en, real, en realidad no es que el Estado uruguayo produce flores y las vende en las farmacias, sino que el Estado uruguayo brinda eh, permisos claro, sí, sí. a empresas generalmente, mm. no a pequeños este, emprendedores, eso también hay un gris ahí en la ley, bastante complicado para tratar. Eh, el Estado otorga licencias... La gente cultiva y después de esa marihuana se vende en la farmacia. Claro. Vos vas y compras la marihuana, después si te la fumás, haces el aceite, una crema o una tintura, es Cosa tuya, problema sí. tuyo. Exactamente. Está bien. pero sí está claro que se abrió un camino para un nuevo negocio legal, sí. en este caso, porque es así, y es lo que en algún punto se ve venir también en Argentina, desde que eh, Mamá Cultiva instaló este, esta discusión pública y fue al Congreso de la Nación sí. y nos hizo hablar a todos los comunicadores y comunicadoras sobre el tema... Eh, tiene un costado que está buenísimo, que es este, sí. y otro que todavía es oscuro, ¿no? Sí, sí, sí, sí muy oscuro. Eh, así que bueno, sí, en algún momento eh, Argentina se va a tener que sentar, ya está sentada en el acuerdo por la regulación, es el acuerdo legal por la regulación del cannabis, y no sé si vamos a seguir el modelo uruguayo, pero yo no es que veo como súper positivo el modelo uruguayo, sino que hay un montón de de grises ahí y dando vueltas que habría que, que solucionarlos. Uh -huh. Que no pase, lo que pasa generalmente es que se le da a las grandes empresas y los pequeños este, productores quedan afuera de la discusión. Como pasa en todos los países, pasa en Colombia, claro. eh, en los países donde tiene algún tipo de regulación, digamos. Está bien. Sí, Deseo sí. que no suceda eso acá. Que no suceda y no terminen las cosas como por ejemplo Vicentín. Exacto. <ríe> una cosa así. Tal cual. Bueno, en realidad en Argentina sí está pasando algo, sí. que es en Jujuy. Claro, claro, estaba pensando, te, no te quería turullar con consultas de la coyuntura, pero claro, en Jujuy sí. eh, contá vos que seguro sabes más y mejor. Bueno, Jujuy lo que crea supuestamente es una empresa estatal junto con capitales este, estadounidenses y producen algo de 16.000 hectáreas, sí dije bien, 16.000 hectáreas de marihuana para que este, los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses se puedan fumar un porro en su casa. Básicamente es eso. Si vos lees las noticias te dicen que este, la marihuana que se cultiva en Jujuy es para tratar uso medicinal y para hacer aceite, pero bueno, todos sabemos que no es así. Ajá. También sucede en Salta, ya se compraron tierras en Salta, en San Juan, en Buenos Aires... De que las empresas ya están súper instaladas en Argentina. En ambos, que casos hay que con, con, en ambos casos con aval del Estado, ¿verdad? Sí, en realidad es muy turbio lo que está pasando, porque si vos agarrás el caso de Jujuy... Sí, eh, creo que hay un hijo del gobernador... Claro, hijo el hijo de el asunto, Morales es pero, el que está a cargo de la empresa. Ver, pero es. como parte privada, digamos, es increíble. Sí, pero te dice que es una empresa del Estado, claro. con capitales ah. extranjeros. Increíble, además, si a... además el detalle hipócrita de que son dos de las... Este, quiero decir sociedad y me, me, me freno, vamos a decir sí. dos de los gobiernos históricamente más conservadores que si, si ven a un colla a fumarse un porro lo meten preso de por vida y están haciendo este, este negocio bueno, esto está pasando en Jujuy en Jujuy se llevan detenidos a los cultivadores pero el hijo de Morales puede cultivar 16000 hectáreas, claro. ¿cómo es eso? si vos agarrás el caso de Jujuy sí, sí, sí. tachás todos los artículos de la ley de drogas yo no sé cómo todavía no está preso Porque es totalmente ilegal lo que están haciendo. Totalmente bueno. ilegal. Cultivar marihuana en, Estado Argenti... en territorio argentino es ilegal. Pero Jujuy lo está haciendo. Mira. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si Jujuy planta, plantamos todos. ¿Qué onda? <risa> claro, claro. Habría que, ver. Seguro le han buscado un artilugio legal provincial sí. que les permita. Entonces, estaría bueno también que, que lo hiciéramos acá, con otra mirada. Quizá no para que fumen los yanquis su porro, sino... Este, para que lo fumemos acá o para que se, se haga medicina y bueno, o sea, se emplee como para el bien común, digamos. Que Totalmente. Es bueno, Ayelén, buenísimo bueno, Juan. lo que nos contaste. Dale. Buenísimo, gracias. Como siempre. Hasta luego. Ayelén Vitale todos los viernes nos trae una columna eh, en torno al cannabis, lo que hay en, en las cosas saludables y los negociados que se arman. Vos escuchaste.